...por la otra oreja. Bueno, y tenemos varios mensajes. Voy a los mensajes. Sí. Pero me anuncias, Lara... Sí, eso es Sí, pero eh, Lara no, no río Dale, los. Dale, leo los mensajes Bueno, está... Edu, ¿por qué no pasas los mensajes ahora? Sí, ¿por qué? Porque los voy a pasar ahora ¿Puede ser? Sí, eso es Perfectamente, bueno, gracias chicos eh, Bueno, Raúl Piveta, un compañero de la primaria, compañerito de la primaria eh. Eh, Genial la banda, qué bueno Eh, Andy, de, de, de Zona Oeste, de Hijo Zona Oeste, del de, de Gran Buenos Aires, eh, está escuchando el programa 543, dice, wow, ¿no? Este, bueno, ahí mmm, eh, está Estrella desde el centro de México, eh, desde León, desde Guanajuato, por ahí. Bueno, está escuchando el programa Mónica desde Mar del Plata, Fede, Fede que está en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México, escuchando, eh, Bru también desde algún lugar de México, María de Antocoletz de Madre de Plaza de Mayo, escuchando el programa Lux. Desde, desde Chiapas, desde México también Mary Roldán eh, María Eugenia desde la Ciudad de México también escuchando este programa está también Guillermo de Mar del Plata eh, bueno, Paula, hemos pasado su mensaje también está Berta, um, Berta Oliva está uh, escuchando el programa también está Sandra de Tegucigalpa en Honduras eh, Adrián Goizueta de Costa Rica Bueno, este... si sí, Andy dice Del Gran Zona Oeste Bien, eh, si sí, La Zona Oeste del Gran Buenos Aires es amplia, ¿no? Eh, bueno, y Andy Bueno, si vos lo decís Dale, menos palabras y más música Así es. La otra oreja marplatense. Bueno, eh, hay un marplatense que está viviendo en Buenos Aires. Jandro de Buenos Aires, dice. Este, también saluda. Está también Mónica de acá, de Mar del Plata. Está Patri desde Puebla, seguramente escuchando eh, Luz, eh, Gandhi, Rick, de, de Tepeyanco, Puebla, por ahí, escuchando La Otra Oreja. Eh, y estamos acá con Marcelo, de la banda Anio Luz. Eh, bueno, y te, tienen Instagram, ¿no? Sí, claro, eh... Está buenísimo que nos encontremos ahí, donde nada, es una forma de, de apoyar a la banda, de acompañarnos, uh -huh. eh, de que nos pregunten todos, eh, que nos pregunten todo, que nos cuenten eh, sobre las canciones, como suele pasar, que, que a veces nos preguntan esto, lo otro. Está buenísimo ese ida y vuelta eh, y bueno, para encontrarlos es, eh, les digo, es aluzargentina .com oficial les uh -huh. digo de nuevo, por las dudas Dale. ahí están, Arraste la lapicera bueno, ahí va, Dale. no se usa más la lapicera me parece que lo hacen en el celular bueno, ahí va punto oficial, aluzargentina .oficial. Uh -huh. está buenísimo que nos encontremos en las redes y obviamente si las canciones les gustan eh, nos lo hagan saber Y nos acompañan en este camino que es largo y forzado. Uh -huh. Pero placer, ¿no? De placer de compartir la música, de compartir el arte. Es lo que nos salva, nos llena el alma. Uh -huh. Es lo que siempre nos acompaña. Así es. Bueno, eh, y para despedirte, ¿qué tema vas a pasar ahora? El tren de escape, que es una versión, eh, Runaway Train, uh -huh. eh, de Sola Cylo. Eh, temazo Y la versión es la Primera, entiendo, a nivel mundial Lo que pasa es que nosotros, como no nos conoce Ni el vecino eh, Obviamente eh, Pasa al an anonimato Pero es una versión que es tremenda Y es la primera Internacional ¿Pero y quién lo sabe? ¿Yo? ¿Vos? Y los que nos siguen, obviamente. Y los oyentes de La Otra Oreja. Eh, gracias, Marcelo. Nos vemos gracias, vos, Edu. Nos vemos el jueves en la pileta. Hasta me se vas te mate. es un Por genio. Supuesto. No, no, y, y vos no, no es... me se vas en la pileta. Y bueno, eh, vos venís eh... con tu tupper sí. y no me convidás nada mientras yo nado. Bueno, este... Así que y te paso música. Dale, muy bien. Bueno, nos vemos, abrazos. Gracias, gracias chicos. Ahí es, estamos escuchando entonces. Tren de escape, año luz Argentina. Perfectamente presentado por Marcelo. Gracias. Chau. Adiós. todo valga la pena los secretos de la vida se si alejaantes desaparece puedo ir donde nadie puede ir saber lo que nadie más sabe aquí estoy ahogándome la lluvia con un pasaje para un tren de escape todo parece real in ciertoto díaario Ai gata, Ser que para un tren de escafé, como un loco me reía de la lluvia, un poco insano y demente. Es más fácil que lidiar con el dolor. El destape nunca vuelve atrás. Un camino equivocado. Debería llegar al lugar. oreja latinoamericana Bueno, Modesto López un compañeras, un amigo eh, de, de México de la Ciudad de México un productor musical de Ediciones Pentagrama eh, me dio un disco hace pocos meses que estuve ahí con él ...y me dio un disco doble, maravilloso... ...la música de los movimientos sociales de México... ...y dice que la música juega un papel fundamental... ...en los movimientos sociales... ¿no? ...forma parte del sistema de creencias... ...y puede convertirse en arma, herramienta... ...instrumento de lucha... ...pero identifica, cohesiona... ...da sentido de pertenencia dicta patrones de conducta y establece un lenguaje un lenguaje también informa y reafirma ideologías facilitando el, el aprendizaje a través del sentimiento no muchas coincidencias con la otra oreja que por eso hacemos este programa musicalmente incorrecto y vamos a escuchar a Guillermo Zapata a Francisco Campos que nos presenta soldados valientes del general Morelos. Soldados valientes del señor Morelos, aboquen cañones y haga prisioneros. Soldados valientes del señor Negrete, toquen la de huello y entre la machete. Soldados valientes del señor Galeana, Que nadie les gana. Soldados valientes del señor Guerrero por la libertad, eso es lo primero, soldados valientes de Nicolás Bravo, a los gachupines, denles por el bravo, soldados peleen, junto a Matamoro, por la independencia que es nuestro peso. oreja latinoamericana un gran número de canciones iconoclastas soeces o subversivas producidas en la nueva España hubiesen desaparecido sus letras eh, de no ser paradójicamente por su perseguidor mafiero la santa inquisición que las archivó celosamente ...por la música como el teatro y otras manifestaciones del humano... ...acompañan los pulsos comunitarios que, despier que despiertan ante la opresión. Todos los movimientos sociales de México, desde la colonia... ...en donde el mestizaje cultural permite que las expresiones populares... ...se manifiesten en toda su extensión, hasta nuestros días... ...el pueblo sigue cantando su forma de ver los hechos que vive... ...sus necesidades, descontentos, malestares, rechazos y odios... ...la música con letra, la canción... ...sigue cumpliendo su función como denuncia y protesta... ...sin importar la forma en que se manifieste... Bueno, da la, ...dada la pluralidad existente en este tipo de expresiones... ...en el gran mosaico cultural de la República Mexicana... Vamos a presentar ahora a la guacamaya, un papagayo para nosotros, un tradicional de Guillermo Zapata, la letra, e interpretado por Violeta Ortega Espinosa. Ahí estamos, la guacamaya, por la otra oreja. Guacamaya blanca a dar la noticia vino cuidado con el tirano chatita Juan Álvarez nos previno una guacamaya blanca a dar la noticia vino cuidado con el tirano chatita Juan Álvarez nos previno ay la la la ay la la la ay la la la cuidado con el tirano chatita Juan Álvarez nos previno Aguacamaya libre, nacida por tecolutla. Desde guerrero volaba chatita, difundiendo el plan de ayutla. Un aguacamaya libre, nacida por tecolutla. Desde guerrero volaba chatita, difundiendo el plan de ayutla. ¡Ay la la lay! ¡Ay la la lay! ¡Ay la la la la la Desde guerrero volaba chatita, difundiendo el plan de ayutla. Un dijo, hay que pelear con fervor. Aquí el tirano es Santana, chatita la libertad como un for. Un aguacamaya dijo, hay que pelear con fervor. Aquí el tirano es Santana, chatita la libertad como un for. Ay la la ay la la ay la la la Aquí el tirano es Santana, chatita la libertad como un for. Una guacamaya vio desde lo alto de un guayabo en Chilpancingo el tirano chatita matando a Nicolás Bravo una guacamaya vio desde lo alto de un guayabo en Chilpancingo el tirano chatita matando a Nicolás Bravo ay la la la ay la la la ay la la la la en Chilpancingo el tirano chatita matando a Nicolás Bravo Guacamaya dijo el cuervo, su es un pavo real. Todos estamos de acuerdo, chatita con Florencio Villarreal. Guacamaya dijo el cuervo, su es un pavo real. Todos estamos de acuerdo, chatita con Florencio Villarreal. Ay la la la ay, la la la ay, la la la la Todos estamos de acuerdo, chatita con Florencio Villarreal. La otra oreja latinoamericana Estamos presentando un disco de la música de los Movimientos Sociales de México Y de la Revolución Mexicana ha preponderado la difusión del corrido, desde la perspectiva del nacionalismo, ¿no? O sea, la exaltación de las figuras primordiales del movimiento revolucionario. Los hombres que encabezaron la lucha, sobresaliendo los vínculos, eh, lo, los vinculados directamente con los pueblos por lo que pasaron. Y vamos a escuchar un corrido de Pancho Villa letra y música de Jorge Saldania o la gran Amparo Ochoa corrido de Pancho Villa ¿A dónde van los trenes pasajeros? ¿A dónde van palomas del oriente? ¿A dónde irán los cantos más dolientes? ¿Van a llorar. El más bragado, más cabal y más valiente En todas partes la gente levantaba Allá en Chihuahua, parral y la boquilla No más de verlo el gobierno se espantaba Y se nombraba el general Francisco Villa Allá en Chihuahua, parral y la boquilla a los potentados pongan su nombre con letras amarillas su corazón el pueblo le ha entregado desde que andaba combatiendo en la guerrilla allá en Chihuahua Parral la Boquilla al ver el campo tan triste y solitario Vecinos le rezan novenarios, cuando les faltan el frijol y la tortilla, que falta que hace que reviva Pancho Villa, que falta que hace que reviva Pancho Villa. Y no podemos dejar de pasar eh, por México sin un mariachi, ¿no? Los agraristas, María Chizán José, por otro oreja. México engalanado, está lleno de contento, a su poder ha llegado, el hombre de gran talento. México está engalanado, está lleno de contento, a su poder ha llegado, el hombre de gran talento. ¡Viva, ¡Viva muchachos! Es del segundo gobierno Gilpan en Michoacán, estado de galardón, porque entre sus hijos tienen un nombre de control, Kilkil pan en Michoacán, estado de galardón, porque entre tus hijos tienen un hombre de condición. ¡Viva Cardenal, muchachos! ¡Viva la revolución! ¡Viva los agaristas! ¡No de la nación! ¡Viva Cardenal, muchachos! Así como están oyendo, viva los agradistas, es el segundo gobierno. recibió el poder, muchachos desde Jalisco, venimos a conocer al gran nombre de Kim que ya recibió el poder. Viva a muchachos, viva la revolución, viva los sagradistas, el de la nación, iba a muchachos, así como están oyendo, que viva los agradistas, que el segundo gobierno. Sí, Lara, se termina, pero antes voy a responder a eh, una pregunta que hace Pachi Gorricho. Dice, linda la música revolucionaria mexicana, ¿tenés el corrido de la reforma agraria? Claro que lo tenemos y seguiremos pasando, recorriendo este disco de los movimientos sociales de, de México. Agradecemos muchísimo a todos los oyentes y oyentas y oyentos de La Otra Oreja. Eh, qué lindo escuchar la música de mi país, dice María Eugenia desde la Ciudad de México. Claro, y seguiremos recorriendo este disco. Es, es muy bueno y es, eh, es inédito aquí, ¿no? Eh, bueno, y compartiendo la música revolucionaria y de, de protesta, algunos le dicen las versiones sonoras que nosotros solemos pasar por en la otra oreja gracias Pablo Guso el mejor operador de esta radio a esta hora sí. perfectamente bueno y eh, y ah los que me preguntan sobre de Mar del Plata sobre eh, La jirafa es una vaca larga este libro eh, bueno quedan muy pocos ejemplares así que pídalos a su vendedor habitual o sea, la producción de la otra oreja, el equipo de producción... El equipo de la producción de la otra oreja se hace cargo de, de, de enviártelo a tu casa si vivís en Mar del Plata y si quedan libros lo llevaré a México próximamente. ¿Con la otra oreja? No, eh, con la película, con el documental, las venas siguen abiertas. Bueno, nos vamos con esta versión de Hasta siempre. Boicot de rock pesado de España Hasta la victoria, siempre Venceremos bandante, Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Con el sol de tu bravura Me puso a la muerte Visi se queda la clara la alegría de transparencia de tu querida presencia como ponte llega vara de tu querida presencia como ponte llega vara tú vano seis fuerte Sobre la historia dispara, cuando todo se tocará. Se despierta para verte, aquí se queda la Clara. La intangible transparencia de tu querida presencia, como notte, llega ahora. De tu querida presencia, como notte, llega ahora. Libertario, que conduzca nuestra empresa, con esta la libertad, de cumpla esto, libertario, seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y nosotros adelante, basta siempre combatiendo, lo que se queda la clara, la de de tu querida presencia, comandante Che Guevara. De tu querida presencia, comandante Che Guevara. Comandante Che Guevara. La Otra Oreja. Buenas noches, jugamos Mariana. Buenas